El principio principio eh, estoy yo solo, pero sí que Iñaki se reincorporó muy pronto y ahí empezamos a darnos pues uno los primeros temas así, pero las canciones componiendo y luego ya al poco entro lo que eh, Neco lo que sea el bajista anterior que tenemos y luego se fue marchando la gente iba pues que iba entrando pues que Sí, pues yo por ejemplo soy Ariz y me incorporé al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 teloneando un grupete que también pega fuerte, y estuvo ahí la cosa. Eh, ¿Cómo apañáis los conciertos, la banda Coase? ¿Los buscáis? ¿Os los buscan? ¿Os llaman? ¿Llamáis? Pues estos últimos conciertos sí que íbamos a una temporada con con Cabola, con nuestro amigo Richie, es un, pues un tipo que me y... y la verdad que, joder, antes sí que conocía a esta persona, pues llamabas igual a muchas puertas y no te hacía mucho caso, era muy difícil conseguir.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 Eh, mañana actuáis en el Black Rose de Burlada A las ocho y media ¿Qué nos vamos a poder encontrar? El nuevo disco completo eh, ¿Temas de discos anteriores? Pues un poco de todo eh, Tocaremos las seis canciones nuevas eh, Tocaremos alrededor de... Teníamos pensado alrededor de una hora y cuarto Más o menos eh, Y nada, pues eso, habrá del que Del Topo en de NVIDETIC Ya que las nuevas canciones son bastante más rápidas O contundentes o Pues del lotura aquí del...